of Ah. ah, altas caras, ¿eh? ¿Cómo estás? Alan de vuelta. Hola, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo estás, señor? Eh, vamos a hacer una canción de Luis Miguel en este momento, porque ahora que llegamos a horas eh, somos unos caretas bárbaros. Vamos a cantar una balada, por favor. Por favor.